Yeah. Uh. 20 años De estar junto Esta tarde se han cumplido Para mí flores Perfumes Para ti Algunos libros No te he dicho grandes cosas Porque no me habrían salido Ya sabes Cosas de viejos que no de no haber sido Hace tiempo que intentamos abonar nuestro destino yo ...bajaba la persiana... ...tú... ...apurabas último día... ...hoy... ...en esta noche fría... ...de soledad compartida... ...quise... ...hacerte una canción... ...para cantar despacito... ...como se duerme a los niños... ...y ya ves... ...solo... Palabras sobre notas me han salido, que al igual que tú y que yo, ni se importan, ni se estorban. Mas no son, no son una canción. ¿Qué nada que está esta casa? ¿Será que está cerca el río? ¿O es que entramos en infierno y están llegando los fríos?